Ahora vamos a intentar hacer un dueto, lo bravazo de la memoria oral, así como en todos los pueblos originarios ha resistido, así se manifiesta desde el arte urbano. Vamos a hacer una improvisación, un freestyle, con el compañero y conmigo. Vamos ahí. Una noche más, Córdoba. Está entrando en nuestro corazón Hermanándonos, haciendo Entrar en razón, así como La FOV vengo haciendo yo, compartiéndole Y prometiendo un territorio Nuevo, la tierra que nos han Quitado, así vamos a ir Recuperando, así se hace Con el beatbox en la calle Así se hace con la calle callejera Por aquí están las bases, bases Improvisadas, vocalización Vocalización de la gente honrada La gente que de abajo va Construyendo de la nada, creatividad que se levanta que sea raza es la batalla ya sin balas con palabras, viene calle, callejera de Ecuador a entablar las palas para que usted vaya sembrando, también haciendo lo que puede desde abajo, vamos haciéndolo la crítica está presente a los políticos que se vayan bien lejos porque viene callejera a tirarte de frente, frente a frente viene, frente a frente vamos frente a frente todos levantamos las manos, frente a frente viene frente a frente vamos, frente a todo todos levantando las manos frente a frente viene, frente a todo, frente, a frente, viene, frente, a frente Vamos frente a frente todos levantando las manos La prueba sigue, nadie nos ha detenido. Vamos a hacer todo esto, es pura estalla. Yo lo digo al tiro, te lo tiro. A veces me equivoco, pero poco a poco voy comiéndole el ritmo. Así te lo digo a los gritos y los oídos. Porque póngase la pila, la energía que usted me transmite a mí hace que eso, todo pueda resistir. Vamos a hacer armonía en la alegría, en la vida día a día. Vamos compartiendo que la gente buena, así como la analía del bolsón ha venido junto a nosotros. Vamos así compartiendo con toda la gente, así como aquí, con la Maite. Una buena resistencia, ¿qué, gee, gee, gee, como es, como es. La gente del Ateneo, dónde está? Levánteme la mano, porque aquí que está. Dónde está la gente que de elfo ha venido también de la villa hoy. Vamos así, vamos a hacerlo hoy. Vamos a hacerlo para que la gente vaya ya sintiendo. Esto es un envolvimiento, la revolución, evolucionamiento. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, regalen agua o alguna bebida psicotrópica. ¿Eh? Y bueno, este dúo promete, ¿qué dices si te vienes con nosotras a Bolivia? Eh, una la última daimita, sí, la última de Imita, vamos a darle un aplauso a este guerrero yeah. Yeah. No pop dip pop dip pop pop No no no dip no no dip no dip no pop dip na na na na No na na na na na na na No na na na na na na na na na Cut pop the pop pop pop pop pop pop pop pop the pop pop the pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop